Desde ayer informamos en nuestra página web w w w r a d i o k e r m e s c o m que Enacom, el ente nacional de comunicaciones, va a tener que dar marcha atrás con un subsidio que había anunciado para la empresa difusora Castex de Lucio Gamaleri. Eran 13 millones de pesos con la idea de que fueran invertidos en la provisión del servicio de Internet en la localidad. Pero ¿qué pasó? Y que hubo alguna irregularidad. Para conversar de este tema,、eh, tenemos a Walter Schaeffer, que es consejero de la Cooperativa de Castex, y a Adrián Bricio, que es el gerente. Buenos días a los dos, ¿cómo les va? Buenos días, bien, bien. Bien.、Eh, Buenos días, ¿cómo les va? Bien,、Gusto. acá、Muchas、estamos. Gracias por el contacto. Perfecto. Bueno, la Cooperativa advirtió sobre la irregularidad, básicamente que consistía en que para ese aporte no reembolsable existan las competencias de quienes reciben ese subsidio. Tienen que dar su aval, la cooperativa no lo dio y les preguntamos、eh, si saben a esta altura de los hechos cuál fue la irregularidad y qué creen que, que hay detrás de toda la decisión formal y del trámite. Bueno,、eh, mira, concretamente recién、eh, acabamos de escuchar una nota periodística, este, ya un poco los hechos se saben cómo ocurrieron y estábamos nosotros a la espera de alguna confirmación oficial. Eh, de la baja de la NR o este, digamos, marcha atrás en este otorgamiento, ¿no? Este recién se le hizo un reportaje por Radiodon al señor Alejandro Gigena,、uh -huh. que, es, que es director del ENACOM, y acaba de confirmar que, este, bueno, por irregularidades en, el, en el, los requisitos del procedimiento, este se da marcha atrás, no se otorgará. Y se, inicia un sumario, se iniciaría un u s m a i i i i o se n c a r un sumario administrativo para deslindar responsabilidades. Bien,、eh, consulto: ¿se truchó una nota con el nombre de la cooperativa dando el aval o ocurrió otra situación? Porque uno imagina cómo pudo avanzar el trámite si no existía ese aval. Está claro, g i g e n a lo dio a entender, nosotros no hemos podido hablar todavía con él. No, mira, este, bueno, nosotros este, estamos en, en conocimiento de que existía una irregularidad, pero no sabíamos cuál de ella, ¿no? Este, supuestamente, por conversaciones extraoficiales con, con eh, Gigena, eh, digamos, eh, había un error administrativo en, en, la, en el modo de comunicación de este aval, ¿no? De la comunicación fehaciente que debería recibir la cooperativa para que se despida. Este, a favor o en contra este,、uh -huh. de, de la obtención de este AMR. Bien, es decir, este, la, la por cooperativa. Por, en... propia, por propias manifestaciones, de,、eh, como te dije en l a entrevista、um, radial reciente, este, Sigena confirma que、eh, lo que ocurrió es que hubo una, una notificación a una casilla de correo propia de Difusora Castex. Ajá. A, a una casilla sí, o sea, de correo、sí. propia, ¿no? Eh, sí. Disculpe, sí, sí. Como esto, esto lo, lo que nosotros observamos es que es una irregularidad mayúscula. Esto ya se podría caratular como un hecho de corrupción,、eh, es decir, que estamos ante un hecho gravísimo,、eh, muy, muy grave、eh, de, de corrupción, diría yo. Y... La, Esto lamentablemente, si no queremos que siga pasando, esto tiene que, nada, lo tiene que conocer、eh, toda la población y en lo posible a través de los medios provinciales llegar a los medios nacionales y se tiene que conocer、eh, nada y tiene que haber una investigación a fondo、eh, que, de lo que sucedió para que bueno, no, no, no, no sigan sucediendo estos tipos de cosas si queremos, si queremos un país mejor. A ver, estoy tratando de imaginarme el trámite, y vos decías e es un hecho de corrupción. Después se verá si se investiga también, si hay un delito más concretamente. Pero digo, para que este aporte no reembolsable fuera realidad, la COSPEC, Cooperativa de Castex, tenía que decir: Sí, nosotros avalamos, denle ese aporte a Difusora Castex. Lo que pasó entonces es que a la propia difusora c a s t e l le mandaron un mail como si fuera la cooperativa y hubo una respuesta positiva mediante esa notificación. ¿Es esto de lo que ocurrió? Sí, es bueno, eso、eh... lo que ocurrió. Increíble, increíble. O sea, no,、eh, ver, eh, más que un error,、no、parece tu nombre. Juan Pablo.、Sí. Juan Pablo, Juan Pablo eh, no, eh, por lo que entendemos o lo que entiendo. No es un mail, es una notific notificación escrita a una casilla física、ah, peor. de correo. Ah, p e o O sea,、eh, y, y la pregunta que yo me haría a esta altura del partido sería: ¿y cómo este, el personal del NACOM obtuvo la dirección de esa casilla de correo?、Uh -huh. Pregunta s que nos empezamos a hacer, ¿no? ¿Y cuál es la hipótesis a、comunicó? esa pregunta? ¿Quién m e comunicó esa dirección de casilla de correo? Sí, yo creo que no deben conocer ni dónde queda Eduardo Castex, en las oficinas. De, de l ENACOM, las personas que tramitan, que realizan los trámites, la, la, las personas que llevan adelante este, la realización de los requerimientos y evalúan los proyectos. Claro.、Eh, Yo viví en Buenos Aires y estudié en Buenos Aires. Te puedo asegurar que este, difícilmente saben dónde queda la Pampa y difícilmente puedan saber dónde queda b o r d o Castex.、Uh -huh. Menos una casilla de correo. Claro, claro.、Eh, Entonces, el malestar alguien... es muy grande, te puedo decir. ¿Cómo? Muy, muy grande el malestar. El malestar es muy grande que hay acá en la localidad.、Uh -huh. Imagino, el malestar es, les consulto,、eh, obviamente con el rol de la empresa, pero、eh, ¿qué, ¿qué mirada tienen de las autoridades de NACOM? ¿Creen que fallaron también o, o lo atribuyen todo bueno, a un.、Eh, a ver.、Eh... Yo creo que en eso vamos a poner un vicio de confianza, ¿no? Obviamente. Este, yo creo que, bueno, por ejemplo, te puedo decir que Alejandro Xigena, como director, este, rápidamente nos、eh, aceptó este, el pedido, sin, sin cursar ningún tipo de nota formal, en forma verbal, nos atendió rápidamente y se ocupó del tema. Esto te diría que fue el día viernes pasado. Uh -huh. eh, tal es así que b u e nosotros n o no teníamos conocimiento, no lo conocíamos, no teníamos contacto, o al menos yo, no teníamos contacto desde la cooperativa nunca con el señor Fijera, lo, lo conocimos a través de este trámite. Claro. Y sin conocernos nos atendió y rápidamente atendió los requerimientos y se ocupó. En esa misma tarde nos comunicó que había un piso de, de irregularidades y que seguramente este, este expediente se iba a caer, ¿no? lógicamente,、Bien. tal como sucedió. Bien. Posteriormente, bueno, se nos requirió una nota este, para、eh, formalizar el trámite d e pedido de nulidad. Este, la nota básicamente, en su texto,、eh, que lo que dice es que al no, sido, al no haber sido notificada la copertía q u e h a c i e n t e m e n t e no pudo ejercer su derecho a expresión y por eso se solicita la nulidad de toda nulidad administrativa. n o Básicamente es eso lo que, lo que dice la nota. Bien. Eh, eh, para, para compartirlo con la audiencia que por ahí no está metida del todo en el tema y para que ustedes también puedan agregar lo que consideren conveniente, Lucio Gamaleri, que es la cara visible de Difusora Castex, es parte de la Asociación Argentina de Televisión por Cable, es el vicepresidente, es parte, no, está bien arriba.、Eh, nosotros lo decimos nosotros, esta asociación es una, una organización. Que representa el lobby de grandes cableras del país, en la que de, tiene, está metido el grupo Clarín, Telecom.、Eh, esto supongo que a ustedes también los hace reflexionar de otra manera frente a, una, a esta cuestión. ¿Walter?、Eh, sí, sí, no, seguramente.、Eh, ¿Cómo es?、Eh, esto nosotros también、eh, se lo atribuimos a. A contactos en, en el más alto nivel.、Eh, si no,、eh, esto para nosotros no, no pudo haber sucedido.、Eh, o sea, eso es un subsidio que no se lo dan a cualquiera, es más, en La Pampa no se lo dieron a nadie.、Eh, la COPE averiguó en un momento para solicitarlo y no, no se encuadraba, por eso que nos resultó tan extraño que se lo puedan dar a. a A, a una empresa privada de la misma localidad cuando el encuadre no, no era imposible. Entonces,、eh, desde ahí es que sospechamos que sí, que esto se debe a, a contacto en, en el más alto nivel,、eh, ¿no? En estos e n t e s Que por eso,、eh, nada, había salido ese trámite. Que si a lo mejor nosotros no tomamos conocimiento por los medios de comunicación, Esto e n t r e g a r s e p r m e d i a noche podía haber salido y, y, bueno, y no nos enteramos. Por suerte no sucedió eso y, bueno, y, y se pudo parar. Bien, bueno, les agradecemos a Walter Sheffer y a Adrián Bricio y, por supuesto, que si quieren agregar algo más ahora mismo o en otro momento, estos micrófonos están abiertos.、Eh, interpretamos que esta. Lucha por la comunicación cooperativa o de las corporaciones es una madre de todas las batallas del, del país que tenemos para elegir. Así que,、eh, desde ya que fijamos posición frente a esto y les abrimos el micrófono ahora o cuando quieran para que digan lo que deseen. Bueno,、eh, Juan Carlos, te, te agradecemos mucho, la verdad, que el contacto、eh, te vuelvo a recalcar y quiero volver a, queremos volver a, a pedir que se hagan eco los medios nacionales. Esto se tiene que saber y se tiene que difundir. Estas cosas no pueden seguir ocurriendo si queremos un, un país diferente. n o A mi lado tengo otro consejero de la cooperativa, el señor Ricardo Sala, que quisiera expresarte. Si le das la oportunidad,、eh, te lo pasaría. Bien, bien. Lo escuchamos a Ricardo también,、eh, a ver qué tiene que decir de esta situación. Es difícil. Sí, también, buen día, ¿cómo le va? ¿qué tal?、Soy、Muy bien. Ricardo Sala, consejero de la c o p e c b u e No no sé con quién estoy hablando ahí. Sí, le escucho, Juan Pablo g a v a s Acá y le, le, lo está escuchando la audiencia vas, por... de Radio c e r m é s Díganos. Hola. Sí, sí, lo escucho. No, nosotros lo que pasa es que nos encontramos con sorpresas muy grandes. Bueno,、eh, queremos saber qué piensa la acción hoy de la c o p e El acionar c de, de esto que, que está pasando con Difusora Castell. Porque, escúchame, acá han pasado cosas que esto lo que está pasando hoy. son cosas que, que no está bien, como siempre h a dicho acá、eh, el gerente. Yo creo que, yo como, como acá como hoy miembro de, de la comisión,、eh, yo creo que、eh, con esta gente, con difusora SL,、eh, yo creo que s e le va a caer el, el como es, estos 13 millones de pesos que, que, que le han ofrecido, un suicidio que no, no sabe nadie acá, j i g u e n a Giguena, Por lo menos como querente, él、eh, dijo que no sabía, así que bueno, esperemos el resultado, que esto se, que se haga presente en toda、eh, la parte de, de los medios periodistas, que sean provinciales y después también nacionales. Bien. Esto es muy complicado acá para c a s t e l e Nosotros sacamos crédito s muy grande, s e n t o n c e s yo p i d o un crédito de 13 millones de pesos, suicidio. Y nosotros acá estamos trabajando,、eh, estamos a pérdida. Pidiendo un crédito para, para hacer un tendido muy grande, y estamos trabajando. Se está invirtiendo,、eh, estamos haciendo 130.000 metros de cable acá. El señor tiene el peso en que estamos acá. Claro. Bien. Hola. Sí, sí, lo estoy escuchando.、Eh, le, le agradecemos.、Eh, el, claro, como lo veníamos diciendo, la cooperativa、eh, tuvo que sacar un crédito para hacer una inversión y resulta que el competidor va a acceder a un subsidio.、Sí. En realidad, no, por, digamos, que se cae ahora, pero. e s es la cuestión que estamos tratando. Les agradecemos. No, a ustedes, a ustedes que nos atendieron y, y bueno, nosotros vamos a seguir con este tema. Yo creo que se tiene que caer, este, se tiene que caer esto porque、eh, estamos haciendo lo más posible con este señor de difusor Acate. Porque acá,、eh, este señor que viene, que nos atendió muy bien, él no sabe nada como gerente de NACON. Así que bueno. Te agradezco los minutos que nos ha dado acá para la cooperativa. Estaremos en contacto. Cualquier cosa que p r e c i s e m o más información, de, te lo pasamos. Desde ya vamos a estar en contacto. Muchas gracias de vuelta, les decimos a los tres. Después, bueno, bajo, yo、eh. quiero agregar un, un interrogante nada más y ya nos despedimos. Hola, para, no, ¿sí? No, no, sí. No me si me permitís. Hola. Ah. Sí,、eh, Walter,、Hola. lo escuchamos, lo sí. escuchamos. Sí. Dígame.、Hola. Eh, no, queríamos dejar planteado un interrogante también, que es un interrogante que、Hola. también tenemos acá desde la c o p e es que ¿qué piensan los demás accionistas de Difusora Castex Sociedad Anónima,、eh, porque bueno,、eh, la、eh, accionista mayoritario e d i f u s i ó Canvaleri, y, y, pero tiene, tiene, tiene más socios la, la sociedad, es un interrogante que también nosotros tenemos que, que bueno, q u é es lo que están pensando los demás socios de, de, de la empresa. Es nada más y bueno q u i é n e s son los otros socios se, se conocen、eh, sí sí yo bueno a, a, no sé no sé en detalle ahora la participación y y bien los nombres pero bueno、eh, es, es sabido que tiene más socios y, y、uh -huh. bueno pues nos interesaría también saber、eh, cuál es cuál es cuál es su opinión bien、eh, así que bueno、eh, Porque, bueno, estamos ante un accionar que, que no es para nada correcto de la empresa, ¿no? Muy bien. Muchísimas、Así、gracias. Que, bueno, muchísimas gracias por el espacio. Perfecto, estaremos en contacto de vuelta. No va a bueno, ser fácil que este tema salte a los medios nacionales, porque, como lo hemos planteado,、eh, da la sensación de que en distintos lugares del país, y La Pampa no es la excepción, Pequeñas o supuestas pequeñas empresas de cable tienen un vínculo muy estrecho con el Grupo Clarín. A veces da la sensación de que en realidad son el Grupo Clarín con otro nombre, cumpliendo funciones. Esta Asociación Nacional de, de Cableras en general representa los intereses de las grandes corporaciones y estas. Aparentes pymes en distintos puntos del país han sido utilizadas por el Grupo Clarín para que, por ejemplo, no pudieran crecer los servicios de las cooperativas en esos lugares, con otros precios, otra calidad de atención, otra forma de atención donde no hay relaciones personales, siempre hay un 0800 en el medio. Bueno,、eh, la puja. De intereses es enorme, a veces parece que simplemente son cuestiones、eh, anecdóticas de un pueblo o de otro, es enorme y esto se repite cotidianamente en todo el país. Por eso, Clarín tiene 300, o 400, o 500, o 600 cables y medios de comunicación desperdigados por toda la patria que van haciendo esto,、eh, trabajando para la rentabilidad de un gran grupo y haciéndole、eh, el negocio a las corporaciones. Eh, esto que acaba de ocurrir en Eduardo Castex está buenísimo para visibilizar no solo este episodio, sino todo lo que representa, todo el mar de fondo que hay detrás de esta situación.